Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Estamos en el aire de Fargo, Foro Argentino de Radios Comunitarias, como siempre. Semana a semana, ya promediando final de año de este, nuestro décimo año en el aire. Eh, hoy con la visita de diferentes estudiantes. Son alumnas y alumnos de, del séptimo grado CE. De la escuela número 23, distrito escolar 19 Aquí del gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, Les voy a pedir que este primer grupo Son cuatro grupos, son cuatro bloques Así que tenemos mucho para escuchar, trabajar y poder compartir eh, Les voy a pedir que se presenten con sus nombres y apellidos Bienvenidas Hola, soy Ruth Romano Bienvenida Ruth Hola, me llamo Iris Paco Hola, me llamo Lucy Bauté Hola, mi nombre es Bella Verónica Hola, me llamo lana Copayco Hola, me llamo Rosalinda Gutiérrez Hola, me llamo Julia Buendol. Bien, todos estudiantes de séptimo C, ¿no? ¿Qué turno? Eh, completo. No Completa, completo Ah, van todo el día O sea sí. que están desde temprano hoy Sí, sí. Bien, ¿cómo viajaron hasta aquí? Eh, micro Mira, bien, ¿almorzaron bien. en la escuela? Sí, sí Y de ahí nos vinimos para acá Sí ¿Con sí. quién viajaron así la presentamos con nombre y apellido? Con el, nuestra profesora Mariela Aguirre ahí Mariela bien. Aguirre bien profesora de qué material? matemáticas mira bueno están trabajando con ella en el área de matemáticas matemáticas y aparte con eh, con antonela Sí. estuvieron haciendo el taller de radio sí, sí. yo les cuento que en la operación técnica está josé te apa garzón el tuku eh, mi nombre es cristian gauna y sí. nosotros hacemos hora libre ya desde el año 2006 estamos cumpliendo este nuestro décimo año hoy con un programa que creo va a ser bastante interesante porque hay mucha producción estoy viendo que hay un montón de audios eh, de qué vamos a hablar quién me cuenta si sí, un poco eh, cuál va a ser el tema del día el título día eh, primero va a ser vamos a hablar sobre la peña Y después sobre la, sobre la diversidad cultural La peña de la escuela, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿y cuál es la escuela? La escuela 23, distrito, distrito escolar 19 Bien, ¿nos pueden contar algo acerca cómo es la escuela? ¿Dónde queda? ¿Cuál es? La escuela 23 está intensificada en física uh -huh. bueno, Queda por Varela y Cruz eh, Aún no tiene nombre porque la, estamos esperando a que la legislatura elija no, el nombre ¿Ustedes hicieron alguna lección ya de ese nombre? Sí. ¿Y cuáles son los que están ahí, se están votando? Eh, Uno es René Favaloro, eh, América Bonita y Héroes de Malvinas. Tenemos idea cuál, cuál es... Cuáles van, cuáles van ganando, después me van a contar, entonces. Bueno, tenemos algo más para contar de esta escuela, sabemos que entonces es una escuela que no tiene nombre todavía, todavía sí así que la bien. reconocemos por el número, número 23, Distrito Escolar 19. Sí. ¿Sí? ¿En qué barrio queda, chicas? ¿En dónde están ustedes? ¿En qué barrio está la escuela? Barrio Soldati, bien. Ciudad de Buenos Aires, Zona Sur, nosotros estamos aquí en Lugano, ¿sí? Así que... Tenemos mu mucha cercanías digamos Estamos muy muy cerquita del barrio sí, De hecho bien. llegaron rápido, ¿no? Sí ¿Dejaron bien? Sí bueno. bueno, ¿qué tenemos para este primer bloque? Cuénteme, entonces El de La Peña eh, La Peña se realizó el 15 de octubre de este año En la escuela 23 del distrito 19 Empezó a las 11 horas y terminó aproximadamente a las 16 horas Asistieron entre 500 y 400 personas La Peña se hace para ayudar a la escuela Porque no tiene cooperadora Y también para aprender más Sobre las diferentes culturas En eso también está integrado La diversidad cultural Mira, o sea que vienen trabajando Diferentes temas, no solamente la cuestión De la música, de la Peña o divertirse Sino que también se van integrando Con otros temas, ¿no? Me dijeron que hay una primera entrevista sí, sí. Que, que habla de qué tema, chicos La diversidad cultural ¿Qué es lo no? Hablarse diversidad cultural. Mira, la diversidad cultural es un concepto, pero además de un concepto es un conjunto de valores sobre las otras culturas. Lo que se destaca en la diversidad cultural es que las otras culturas, las diversas culturas, las diferentes culturas tienen el mismo valor que la nuestra entonces lo interesante es poder darse cuenta de eso antes este concepto no estaba esta toma de derechos sobre lo, lo diverso sobre la diversidad cultural no estaba hecha no estaba pensada de esa manera a partir de que se hace una, una declaración sobre estos derechos desde la escuela por lo menos se valora de otra manera y, y hoy por hoy, Frente discursos sobre la inmigración que recibe Argentina, sobre lo diferente, me parece que es digno de destacar estos valores sobre el otro cultural distinto, para tener en cuenta, y sobre todo desde desde los primeros grados, donde uno puede eh, incorporar todos estos valores. ¿Y cómo se relaciona la edición cultural con la peña? Bueno, vos sabés que en la escuela se fue una peña y en la peña aparecieron distintos actores sociales. A partir de que aparecen distintos actores sociales, justamente cada actor... Ya o sean los músicos que aparecieron, la comunidad, los niños, vinieron a cantar una canción, a participar de formas diferentes Y ahí aparecen los, los diversos valores de las distintas naciones que habitan acá, por ejemplo en el barrio ¿no? Bien, bueno, ¿a quién escuchábamos? ¿A quién le hicieron la entrevista? ¿Cómo fue esa situación de entre a alguien? Le hicimos a Fernando, el profesor de música, le entrevistamos Ah, mira bien Bueno, bastantes datos nos, nos da ahí, ¿no? Acerca de... por qué es importante, aparte esta idea de reconocer las diferencias Y poder, de alguna manera, respetar la diversidad eh, Yo les pregunto, ¿ustedes participaron de la Peña? Sí ¿Cómo fue? Cuéntennos de qué se trató, cómo, qué, qué actividades hubo ¿En la, en la Peña? Eh, en esta Peña hubo muchas propuestas y la mayoría se integraron a la Peña ¿Y ustedes qué cosas hicieron? Cuéntame, más o sea eh, bien escrito Hubo muchos juegos ah, y unos en... encargados de esos juegos Sí, también hubo sorteos, baile, música, vivo ¿Ustedes estuvieron realizando algunos juegos sí, o jugando? Sí, fuimos parte de, de eso, de la peña De la organización Ah, sí. mirá ¿Y, ¿Y quiénes iban? Eh, personas, invitábamos a personas, a cualquier persona Todos estaban invitadas a la peña Sí, ah, todos libre, digamos, sí. abierto Sí Bien, buenísimos Bueno, ahora tenemos una entrevista más ¿A quién? La entrevista la señora Susana, me dijeron ¿Sí? Mm, Creo sí. que sí, sí, Susana Bueno, escuchámoslo y después lo comentamos ¿Les parece? Sí ¿Cuándo fue la primera Peña y quién organizó? Mira, exactamente no me acuerdo en el año que fue Pero calculo que habrá sido en el 2009 Y en ese momento estaba el director Carlos María Él fue el que, que organizó junto con los maestros que estábamos en ese momento ¿Cuál fue el motivo de la peña? Recaudar el dinero porque la escuela no tenía y no tiene cooperadora Y bueno, se tenían que hacer arreglos y para recaudar fondos se, se organizó ¿Cuántas peñas hicieron por año? Una peña por año libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación Bien, ahí estamos en el aire escuchamos a Susana que nos contaba un poco acerca de los orígenes de la peña ¿no? ¿Quiénes colaboran en esta actividad? Eh, los profesores sí. la directora los alumnos todos, ¿no? todos casi toda la escuela colaboró ¿Y actuó gente? Sí, sí Invitamos había... a bandas y eh, Bailarines Sí Que eran de muchas culturas O sea De diferentes culturas Sí o, Y por así decirlo también nacionalidades A ver Denme un ejemplo de eso ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué nacionalidades había? o ¿Qué bandas? ¿Qué estilos había? ¿Eran todos folclóricos? ¿Eran todos Era todo tango? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué era? A ver cuéntame ustedes Era Había folclore Había músicas Pero también contaban su historia De dónde provenía Ah mirá Y de dónde eran ellos, ¿te acuerdas? Eh, uno era de era de Perú, que era uno que cantó, que bailó una chica de que se llama Mía. Ah, mira. O sea que hubo danzas también originarias de otros países, digamos. Ah, sí. bueno. ¿Ustedes son todos argentinos o Yo diferentes... Sí, ¿Ustedes sí? sí? Sí. Algunos algunos de Perú? No. ¿Familia de peruanos? ¿Son peruanas? Mira, ¿tu familia o vos? ¿O todos? Familia y yo Todos, bien ¿Hay alguno que sea de Bolivia? Yo sí. Mirá ¿Y de Paraguay? No, no. ¿De Chile? No. no ¿De Brasil? No, no. ¿Corea? No no, no, me miren cuando está acá en la YouTube, alumnos coreanos, che. No, ni siquiera de Corea. <ríe> me miran como diciendo, claro. Sí, aparte acá en Flores, están muy cerca. Eh, hay algo que la profesora Susana no, no, no pudo decirle porque ya no sabía, pero Iris sabe y nos va a decir algo. La peña se realizó aproximadamente hace cinco años, solo que el año pasado no se pudo realizar porque hubo cambios a los profesores y también a la nueva directora. Por todas esas cosas no hubo tiempo para realizar la peña del del año 2015. mira o sea que, bueno, es algo que cuesta organizarse. Seguramente es muy complejo organizar porque hay que invitar gente, que tener artistas, seguramente hay un escenario. Sí. Hay que organizarse también en cada uno de los grupos, ¿no? Como para que sí. ustedes puedan llevar adelante las actividades. Está bueno, tenemos otro otro hay testimonio más, creo que es Esteban el que nos va a hablar Esteban ahora. Esteban Sosa. Es el es? profesor de lengua de nosotros. Bien, él también nos va a contar un poco acerca de los orígenes, ¿sí? Eh, y vamos a, después a, a comentarlo. se viene haciendo desde hace varios años. Todos los años, exceptuando el año anterior que no se pudo hacer, pero todos los años se hacen. ¿De qué se trata la peña? La peña es una especie de festival donde hay varios, se hace un encuentro de varias personas, sobre todo de la comunidad donde donde estamos nosotros, que es comunidad boliviana, paraguaya, peruana y argentina, y la idea es compartir y ver cada uno qué muestra de su propia comunidad. O sea que a ver con la cultura. Exactamente, tiene que ver con la cultura de donde estamos acá. Gracias. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Estamos en el aire de la Libre y escuchamos una de las entrevistas realizadas eh, también acerca de cómo nos contaban ¿sí? el origen un poco de esta de esta actividad de la escuela y que es una actividad que reúne a diferentes personajes también del barrio, imagino, y que sirve ahí como para organizarse. Bueno, yo les digo a todos los oyentes que se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer vía nuestra página web, allí www.programarec.com.ar Nos pueden escribir al correo electrónico horalibre arroba programarec.com.ar puntuar, y también pueden eh, buscar este programa y bajarlo y compartirlo en todas las radios que lo deseen porque es libre y gratuito, simplemente con un usuario que también se hace gratis, allí en el foro argentino de radios comunitarias Farco, www.farco.org.ar allí gratuitamente pueden bajar este programa eh, teníamos más cosas para contar, ¿qué era lo que querían contar? cuéntenme <ríe> me dijiste que tenías que contar algo Un, un dato que tenías que dar <ríe> eh, No, me quería corregir porque era el, el profe Esteban de sexto grado Ah, es profesor de sexto grado De lengua sí sí Que nos dio la entrevista, así que macanudo <ríe> Bien eh, ¿Qué más tenemos ahora? a ver Vamos a escuchar ahora una entrevista acerca de los juegos ¿Cómo fueron los juegos? ¿Qué juegos se realizaron? Cuéntenme un poco antes ustedes. Como como dijimos, eh, fuimos parte de nosotros También de los juegos Sí. Eh, ¿Y qué, ahora, juego, qué juegos organizaron? Cuéntenme ustedes, más allá de lo que tienen los papeles Hubo un montón de juegos Y varios varios juegos Que a veces Que yo no conocía, por así decirlo Por eso, contemos contemos alguno por lo menos ¿De, de, de qué se trataba? ¿Qué hacían? Qué había, juegos... había muchos juegos pero en diferentes estaciones Por ejemplo en, por ejemplo En cada grado hacíamos un juego Y era por ejemplo Unos juegos ¿Pero de qué se trataban ¿Qué hacían? Eh, nosotros teníamos un... Primero íbamos a una estación que nos entregaban tipo... Como... Nos entregaban un papel donde teníamos que pasar cada estación Y con esa estación nos, nos daba una sella ¿Sellos? Sí Mirá ¿Y después qué hacían? ¿Qué jugaban? ¿Con pelota ¿Tenían que tirar algo? ¿Cuál era? ¿Cómo fue? cosas Teníamos que intentar ganar más puntos Ah, bien, ahí vemos El que ganaba más puntos y lograba terminar la carta Podíamos ir a la primera estación y recoger unos juegos gratis Lo podía intercambiar Ah, ya, bueno Entre te... más cartones, Jenny eh, tenía más, mejores premios tenía O sea que iban juntando como puntajes según las habilidades sí. que habían logrado uh -huh. Está bueno Bueno, vamos a escuchar la entrevista que tenemos ahora... ...que habla acerca de los juegos aquí en La Peña, ¿les parece? Sí, ¿Me dice acá, Noelia y Laura? ¿Son sí, dice, que... encargadas de la Kermés. Bueno, vamos. ¡Más rapidito! ¿Cómo se organizaron para los juegos? Bueno, para revisar los juegos de La Peña... Nos organizamos, eh, repartimos la creación de los juegos por maestros, le pedimos colaboración a los alumnos con, los, con algunos materiales, a la dirección y algunos profesores de plástica y tecnología. Y en los horas libres íbamos armando y pintando los diferentes juegos que después los niños pudieron disfrutar la, durante el transcurso de la pandemia. ¿Cómo las ideas para, de los juegos? Las ideas de los juegos las sacamos, algunas de internet, algunas preguntamos a algunos profes, algunos nos habíamos acordado nuestros juegos de la infancia cuando habíamos participado alguna Kermes y así fuimos armando lo que nos parecía adecuado para ese día. Sí. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Qué rápido que está pasando el tiempo acá en Hora Libre, así que les voy a pedir que me digan nombre y apellido Si la gente recuerda quiénes están haciendo este bloque Soy Ruth Romano Soy Iris Paco Yo, Lucy Baute Soy Bella Verónica Soy alana Copay Soy Rosalina Gutiérrez Soy julio Gondorio Bueno, todos estudiantes si ¿sí? del séptimo c de la escuela número 23 distrito escolar 19 estamos trabajando contando un poco acerca de las actividades que hacen en la escuela en este caso sobre la peña vamos a escuchar un poco de música ahora no era libre así que cuenta el mes que íbamos a escuchar calle 13 latinoamérica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 los mejores hasta de el desarrollo en carne viva un discurso político sin saliva la cara más bonita que he conocido hoy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus buenas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 América. Ahí, el sonido de calle 13 Ahora seguimos con Hora Libre Estamos con los chicos de Séptimo C Escuela número 23, distrito escolar 19 No digo un nombre en particular Porque de hecho no tiene nombre Y es a vos ser parte del de, eh, contenido De este último bloque De esta primera parte, de esta primera media hora sí eh, Chicos, nombre y apellido De cada uno de ustedes, así los conocen Los escuchan, nombre y apellido eh, Hola, yo soy Agustín del Agustín, Río Agustín de Río, bienvenido compañero Hola, me llamo Kevin Calla Dale Erick Claros Pablo Condori Bien chicos, bienvenidos, ustedes son estudiantes también de séptimo grado sí. sí Vamos a hablar acerca de esta escuela que está ahí medio luchando por tener un nombre, ¿no? Sí, exactamente Sí ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? y Cuéntame un poco cómo viene esta situación de, de buscarle un nombre a la escuela. Sí, eh, te podríamos decir que ahora mismo está en proceso porque la idea es que nosotros séptimo grado terminemos con, con el nombre y lo mandamos ya a la legislatura y tienen que más o menos eh, entre elegir los tres candidatos que mandamos y como entre nosotros tenemos que presionar eh, para que el, el nombre salga pronto. ¿Ya tienen alguna fecha estimativa o algo no? No. No. No exactamente. O sea que todavía estamos ahí a la espera. Sí. Bien, bueno, habrá que tener paciencia, ¿sí? Eh, tenemos una entrevista. Me contaron que cuenta un poco acerca de este proceso. Eh, les voy a pedir que lo busquen. lo Va a salir por el micrófono número uno, ¿sí? Dale, a ver. Espera. Se, se, se empezó a hacer el proyecto de la lección del nombre este año. Y no... ...y no en otros posibles años. Bueno, yo eh, tomé la dirección de la escuela el año pasado. Cuando tomé la dirección de la escuela me di cuenta que no tiene nombre. Eh, todos la llamaban Escuela 23. Bueno, estuve preguntando y bueno, no se dio la oportunidad en años anteriores... ...con un director anterior que había de poder hacer la elección. Entonces decidí... Eh, Durante el año pasado, eh, para mí fue un poquito complicado porque tenía que conocer la escuela, pero sí me propuse que para este año, 2016, en febrero, entre, dentro del proyecto Escuela y de los objetivos que nos propusiéramos para este año, estuviera lo de la elección del nombre. Coincidente con eh, el Bicentenario de nuestro país, Por lo tanto, me parecía que la búsqueda de nuestra identidad coincidía con la identidad de nuestro país, Argentina. ¿no? Estábamos escuchando a la directora, ¿no? ¿Gabriela se sí, llama? Gabriela Quintana. Bien, Gabriela Quintana nos contaba un poco este cómo, cómo lo ve ella, ¿no? este proceso que me parece que ella encaró Eh, como también una, una premisa dentro de su gestión eh, les pregunto a ustedes cómo, cómo viene siendo ese proceso ¿Quiénes participaron de la elección eh, los profesores de séptimo grado en realidad toda la escuela en la votación y los candidatos a la escuela pero normalmente esa eh, que, eh, los que fueron más protagonistas fueron eh, la directora y el profesor es el profesor estabanncezo de séptimo a. ¿Y cuáles son los participantes en términos de quiénes son los que se, se postularon como nombres, digamos? Eh, eh, o sea, los nombres de... Claro, no sé, eh, los personajes, no sé, o los doctor nombres... Doctor René Pavaloro América Bonita América Bonita, ese no es un personaje, ese es un nombre bien interesante, ¿sí? Atahualpa Chupanqui Atahualpa Chupanqui Bien, músico argentino, ¿hay algún candidato más? Fueron tres Fueron tres y, y ya, ¿Ya está ganada la elección? ¿Ya está terminada? ¿Ya se votó? Eh, entre En realidad se habían votado entre un montón de candidatos, pero ellas tres fueron los que se mandaron a la legislatura para ver quién se queda con el nombre de las personas. Y la legislatura ahora tiene que elegir entre estos tres nombres, digamos. Sí. No, no es que lo eligen ustedes. Uh -huh. Bien. Bueno, ahí les pregunto, aparte, ¿cómo se desarrolló ese proceso? ¿Qué recuerdan del proceso de elección? Eh, teníamos que buscar las biografías de cada candidato que nos pagaba nosotros de último grado que eran perito moreno eh, rené faoro y supanqui y cuando terminamos eso tenemos que, que empezar los otros grados empezaron a elegir otros candidatos y esos candidatos se fueron eh, metiendo a la votación que después se hizo para que seguen los tres los tres a la legislatura mira o sea que trabajaron no solamente ustedes, sino todos los cursos buscando información también. Sí. Bien, ¿fue un proceso largo? ¿Llevó mucho tiempo? Sí, hasta junio. Hasta mitad de año. ¿Y quién lo llevó a la legislatura? Eh, los directivos y los profesores. Mirá, o sea que hicieron una presentación de entrada y demás. Sí, ¿no con, con una nota firmada. Mirá, bueno, bien, está, está interesante eso. Vamos, eh, a mí me parece también... Eh, Importante preguntarles a ustedes ¿qué, qué, ¿Quién quiere que gane? ¿Cuál, cuál eh, de los nombres quieren que gane? René Favaloro ¿Usted? ¿Ella? ¿Vos? René Favaloro ¿Y por qué? Eh, porque fue un doctor que salvó vidas eh, Hace bastantes años, hace década, décadas uh -huh. Y... No, para vos es la prehistoria Para mí está televisión todavía dios <risa> claro Pero sí, claro ¿Qué edad tenés? Trece eh, años Trece años, claro Cuando vos naciste Él ya estaba fallecido, creo Pero, claro, sí Es alguien a quien yo vi por televisión Conocí, aparte, personalmente Alguna vez lo hemos cruzado en alguna parte eh, no, Era joven ¿sí? Era un tipo que, por ejemplo, daba entrevistas De una forma muy sencilla Era un tipo muy dado ¿Sí? Eh, y es un personaje bien interesante De nuestra cultura Y de nuestra sanidad Bien, ¿todos quieren que gane oro Sí, eh, no sé si todos ellos también Pero nos, entre nosotros cuatro sí mira ¿Y, ¿Y les costó llegar a, a ese personaje Como el, el preferido? antes pasando? No, eh, no eh, entre los tres séptimos eh, Se votó más él eh, Por bastante mayoría Igual también estuvo duro con, eh, Estuvo pelea con su Jupanqui mira ¿Quién me explica qué significa américa bonita porque esa no es un personaje y es sí. un nombre interesante eh, como en la escuela hay muchos eh, hay muchos chicos que son de otro país y tienen familiares le pusimos américa bonita porque tiene mucho que ver con la con, con, el, con la cultura de de, de, los, de los otros de los otros chicos que nacen de son, eh, sí, pero... son de acá son todos americanos pero otro de otro país claro por eso américa Bonita está ah, bueno Bueno, es un lindo nombre, ¿no? Por ahí eh, me parece que está está bueno. No sé cuál ganará, ¿sí? Recordemos cuáles son los que están de candidato, así los repasamos y la gente también lo sabe. René Favaloro, a América bon américa Bonita. Héroes de Malvinas. Bien. O sea, Héroes de Malvinas, América Bonita y René Favaloro, ¿sí? Estos son los que fueron a la legislatura sí Bueno, hacemos ahora un pequeño corto Tenemos un tema musical, que vamos a escuchar? ¿Alguien eh, sabe? Sí, My Hair, The Different Height Y E.H. -E -E Bien, recuerdenme sus nombres y apellidos Si la gente sabe quién hizo este segundo bloque Agustín El Río Pablo se... Condori Kevin Calla, eric Claros Bueno, nosotros ahora escuchamos un poquito de música Y en un segundo, nada más, continuamos con más Hora Libre El Agro Libre, nosotros ahora con nuevo equipo, pero con el mismo programa, sí, estamos trabajando aquí con los chicos de la escuela número 23, distrito escolar 19, séptimo grado C, eh, nombre y apellido chicos, por favor, yo me llamo Andrés Contreras, bienvenido Andrés, yo Milagros Torres, yo Lucas Ríos, Carolina Alba, mi nombre es Nadia Delgadillo, bien Andrés, Todos también son estudiantes de séptimo C sí ¿De qué vamos a hablar en este bloque? de qué, ¿Cuál va a ser su tema? Cuéntame un poco El tema es sobre circo Bien ¿En La Peña hubo circo ese día? No, no. ¿Tiene que ver con un taller de circo? Sí, sí. ¿Quiénes, aparte ¿Quiénes organizan el taller de circo? El, el, pro, el, profe... el profesor Loreley La profesora Loreley y Ángel Ángel y Loreley, bien ¿Y cuándo se lleva a cabo este taller? ¿Qué me cuenta un poco de qué se trata? ¿Cómo es? Así también le contamos la experiencia a aquellos que están escuchándonos. ¿Sí? El circo se trata de un show, de un show <risa> para los chicos y chicas de la escuela número 23 para que demuestren sus habilidades físicas y es solo de los chicos de séptimo y cuarto grado con Loreley Ángel. Mirá. Cuando lo cuando cuando entrenan, cuando ensayan, cómo es el sentires participar en esto? Mm, antes era, no sé, martes y jueves, pero ahora casi todo el día. Todos los días. Ah, mira, están así como a pleno, entonces. Sí, sí, como ya está cerca que va a ser el primero de diciembre. El primero de diciembre ¿qué es lo que pasa? Ese se hace la muestra de circo en la escuela. ¿Y quiénes participan? Hoy de ese proyecto de circo. El, los de cuarto, quinto, quinto sexto y séptimo todos los alumnos? Mm, oh, casi todos. Casi todos. Lo que quieren, como es el libre, Como fueron elegidos, Como cómo es la, la temática digamos para saber quiénes quiénes están adentro. ¿Ustedes están? Sí. Ese sí. ¿Y, y por qué están adentro del circo. Yo elegí ser el, el locutor que va a presentar todo el show del circo. Ah, vamos a hacer la conducción. Sí. Y es? nosotros vamos a hacer acrobacia. Mira, eso hay que entrenarlo. ¿Están aprendiendo? Sí. sí. Algunos fueron, fueron elegidos para tela. ¿Tela te, ¿Telas son esas que se cuelgan sí. arriba? Sí. sí. Wow. y ¿Entrenan eso adentro de la escuela, en el horario de clase? Sí. sí. ¡Chan! Bien. ¿Quién me cuenta un poco cómo se entrenan? ¿Qué, ¿De qué consta el entrenamiento? ¿Qué, ¿Qué hacen para, por ejemplo, aprender a usar las telas? Hay una maestra que se llama Nazarena, que ella siempre nos hace... Practicar de la tela nos hace para que podamos practicar trucos Y hacerlos en la muestra de circo Mirá, ¿entrenan para tener fuerza? Sí Cuálco, ¿cómo son los entrenamientos para hacer fuerza? ¿Salen a correr? Sí, elongamos mucho, ah. eh, corremos, eh, estiramos los músculos y, eh, Subimos y bajamos la tela para poder seguir subiéndola y tener más fuerza Ah mira. Ya nos muestra trucos y nosotros los elegimos para demostrarlos en el circo. Muy bien. Wow, a, a mí me da como miedo la tela. Quiero quiero confesarles que me da como impresión. Eh, pero bueno, nada, está está bueno, está bueno, aparte del viaje a Lerést tiene todos muy buen físico después. Tenemos una entrevista a la directora ahora me dijeron, ¿sí? Eh, ¿les parece si escuchamos la entrevista y después la comentamos? Sí. Yo soy Ingrid y vamos a hacerle una pregunta a la, a la directora Gabriela Quintana de la Escuela 23, Distrito 19. Comenzamos. ¿Cómo te imaginas que va a ser el circo? Ay, ah, el circo me imagino que va a haber mucha alegría, mucho movimiento. Eh, tengo muchas expectativas para ver qué van a hacer los chicos, qué están aprendiendo. Eh, y bueno, me pone contenta. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. Cuando íbamos el aire escuchábamos ahí a la directora, a la que llamaban por teléfono, ¿vió? <ríe> se escuchó fuerte, ¿eh? ¿eh? Bueno, pero ella nos contaba un poco cómo se imaginaba este día. ¿Qué día va a ser primero? ¿Qué día va a ser primero? De diciembre Primero de diciembre Allí donde ustedes van a hacer una muestra de circo Les pregunto, ¿cómo están organizándose para ese día? Si van todos juntos, si hay diferentes grupos sí. No, eh, hay veces que subimos dos grupos al gimnasio Y empezamos a practicar Y en la otra hora suben los dos otros grupos Y así con los otros grados Nos vamos turnando O a veces hacemos ensayos en general Mirá, ¿y la organización que, que es para ese día, tienen turnos, van a ver haber todos al mismo tiempo en diferentes no, lugares? No, eh, se, se va a dividir en bloques Ah, o sea que en algún momento va a haber algo así como gente que salta, en otro momento gente que se cuelga de las telas Sí, así. van a haber cambios Bien, ¿qué hace cada uno de ustedes? Eh, yo hago acrobacia y tela Yo también hago acrobacia y tela mira Yo hago acrobacia de suelo Yo hago acrobacia y tela Pasale un poquito a ella que quiero hacer una pregunta ¿Qué es acrobacia de suelo? O sea, todo lo que hacemos, media luna, vertical en... Y pirámides Pirámides Ah, o sea, son, son... o sea, en equipo, son varios Sí ¿Y están entrenando? Sí sí mira ¿Y a vos qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te cuesta? Esas son las dos preguntas que me parecen <ríe> Levantar a todas las chicas ¿Eso es que más cuesta? Sí. sí, porque ella es un eh, tipo como un punto de apoyo ¿Hacés de tierra? Sí Ah, mirá, bien ¿Y por qué eso? son fuerte? ¿O te están haciendo fuerte? Te están haciendo fuerte <risa> <risa> <risa> No sé si tanto, me puso que era así como... ¿A veces te aplastan? Sí. <risa> y a ¿Cuál? veces la terminamos matando sí. Traten de no romperla la compañera <risa> De, de hecho, ahora tenés una, una especie de venda en la, eh, en la muñeca, ¿no? Me lastimé. ¿Qué te pasó? Me caí. ¡Apa! ¿Y está golpeado nada más o tenés el guincho? Eh, no, está hinchado nada más. <risa> nada más. <risa> nada más y nada menos. Bien, ¿y ustedes qué hacen? ¿Vos que me dijiste que hacías? Eh, acrobacia y tela. ¿Y cómo te entrenas? ¿Qué cosas hacen para hacer, por ejemplo, vos en tu caso, qué, qué haces de acrobacia? Eh, hago... <risa> también ayuda el soporte en la pirámide y también hacemos pasadas por ejemplo media luna en, digamos media luna y terminas con vertical o si no se la seguís con rondón y esas cosas vos personalmente, en qué momento practicas o ensayas o te pones a probar esas habilidades todo el tiempo, ¿Todo el tiempo? Sí, en, el en los recreos salimos a Y usamos una pared de la escuela y hacemos esas cosas Ah, mira, ¿y ustedes chicas? También, hay de que El grupo Destreza nos juntamos Y empezamos a hacer Destreza en, el, en los recreos Y nos juntamos Para poder mejorar y para Poder estar más flexibles mira Bueno, tenemos una entrevista acróbata Vamos a escucharla entrevista a las chicas de sexto grado A de acrobacia y empezamos con Estela Vázquez. ¿Tus emociones influyen en la tele y destreza? Sí, me siento feliz haciendo acrobacia y expresar mis emociones en el suelo. ¿Tus emociones te confunden en acrobacia? Sí, me confunden cuando quiero hacer algo y no lo logro hacer. Carla Inés. ¿Tus emociones influyen en la tela y destreza? Sí, me hacen sentir bien hacer acrobacia en el suelo. Me hace sentir alegre. ¿Tus emociones te confunden en acrobacia? Sí, cuando no lo logro hacer, intento hacer, pero no me sale. Ailén Villaruel ¿Tus emociones influyen en la tela y destreza? Sí, me siento feliz haciendo acrobacia en el suelo. Qué ¿Tus emociones te confunden en la acrobacia? Sí, mis emociones me confunden cuando estoy triste y me pone nerviosa. Muchas gracias, chicas, por participar en el proyecto de radio. Y bueno, escuchamos antes la entrevista de Salto sí eh, Bueno, en este bloque donde trabajamos sobre circo Estuvieron a cargo de llevarlo adelante Caro, Mili, Andrés, Nadia y Lucas Nosotros ahora hacemos un pequeño respiro Volvemos con hora libre después de escuchar Alegría de Cirque du Soleil